Ayer me adorabas, por mí te morías y hoy no me quiere. No creas que yo me voy a matar y voy a gritar que un hombre se pierde. ¿Qué voy a hacer si ayer me adorabas, por mí te morías y hoy no me quiere? No creas que yo me voy a matar ni voy a gritar que un hombre se pierde. así como me han golpeado Yo también sabré golpear así como me han golpeado Yo también sabré golpear. tirarse a los vicios y ser un cobarde por el desamor es preferible buscar el despecho con un buen desprecio y vencer la pasión no es necesario tirarse a los vicios y ser un cobarde por el desamor es preferible buscar el despecho con un buen desprecio y vencer la pasión sobre golpear así como me han golpeado yo también sobre golpea se valiente corazón